Si falta civismo, nosotros mismos fomentamos a esa falta de civismo. Y si falta educación, nosotros también fomentamos falta de educación. Las autoridades tenemos que ser también parte del ejemplo de la sociedad que, no, que sigue por atrás. Y si nosotros peleamos, nuestros hijos también pelearán. Y si nosotros discutimos, nuestros hijos también van a discutir. Si nosotros discriminamos también, nuestros hijos van a discriminar. Porque la futura generación depende de nosotros. Cada uno que está parado aquí al frente, estamos yendo para abajo. Nadie está creciendo para arriba. Los que están en las escuelas, en los colegios, en el ejército, en la universidad, solo que están yendo para arriba. Y si a ellos les damos mal ejemplo, pues vamos a tener mala sociedad. No esperemos a que ellos sean mejores que nosotros. Porque de nosotros están aprendiendo eh, qué tipo de sociedad queremos. Por divisionismo hemos perdido muy, una gran parte de nuestro país Bolivia. Éramos el doble. Hoy somos más de un millón de kilómetros cuadrados, casi dos kilómetros y más eh, era nuestro territorio boliviano. Por peleones hemos perdido. Ahora lloramos por nuestro cautivo litoral. Tenemos que llorar por nuestro acre. Tenemos que llorar por nuestro matogroso. Chaco Central, Chaco Boreal. Todos los países vecinos nos han quitado porque siempre hemos estirado to cada uno de nosotros a, a nuestro querer el país. Esa es la gran debilidad del boliviano. Así como somos de toda de todo tamaño, de todo color, de toda cultura, Bolivia, los bolivianos siempre nos hemos dividido pero hay algo que nos une el trabajo, el esfuerzo eso es lo que podemos ponderar del boliviano donde va el boliviano es querido porque es trabajador al país que va es bienvenido porque es trabajador y ese trabajo debemos también unirlo en nuestra en nuestro pensamiento muchas veces las ideologías nos dividen Muchas veces los pensamientos nos dividen, pero el pensamiento debe ser para, para el bienestar del pueblo. Los intereses particulares, los intereses personales tenemos que dejar atrás. Y creo que hoy nos toca un gran desafío. A todos los que estamos acá, todos somos casi autoridades. Y las autoridades tenemos que trabajar por la unidad de nuestro país, de nuestro departamento y de nuestra región.